Sábado, este sábado que viene a las 7 de la tarde en la Plaza San Martín, se va a hacer la actividad prevista por el Día de la Visibilización Lésbica, acá en Santa Rosa. Aixa Tofoni es una de las organizadoras de la actividad y vamos a hablar con ella. Buen día, Aixa, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, contanos de qué se trata. Bueno, en principio nos estamos reuniendo en asamblea, así que la organización es horizontal y compartida. Y sí, estamos convocando el 7... Eh, a las 7 en la Plaza San Martín para realizar la jornada de la visibilidad lésbica, que ya es el cuarto año que se hace en nuestra ciudad, y recordar a la Pepa Gaitán, quien fue víctima de un femicidio, digamos, producto del lesbodio, la fusiló el padrastro de su novia en 2010, y desde entonces eh, esta fecha se conmemora el 7 de marzo, eh, bueno, en un principio era el 26 de abril. Eh, donde se hacía, digamos, de manera internacional. Así que vamos a estar en la plaza el sábado 7 a las 7, realizando un par de actividades y, y también pidiendo por la absolución para ahí, que, bueno, está esperando el juicio en libertad, otra lesbiana que, bueno, está presa por defenderse, mató a su violador, quien intentó corregirla, ¿no? Así que, bueno, va a ser una jornada de lucha, visibilizándonos, y también exigiendo derechos humanos y el cese de la violencia hacia nuestras existencias. Bien, el caso de Pepa Gaitán es algo emblemático en el movimiento, por eso supongo la actividad lleva el nombre de Viva la Pepa, e Igui claro. aclaramos para algún despistado o despistada, es Analia Igui de Jesús, eh, que fue atacada el 16 de octubre del 2016. Eh, eh, ¿En qué va a consistir la la actividad en sí? ¿Qué va qué va ¿Con qué se va a encontrar la persona que vaya ahí? Claro, sí, esas son como las, las dos líneas fundamentales de la, de la acción, digamos, recordar a la pepa y pedir la absolución para ahí. Y después, eh, la verdad que hay de todo un poco, que eh, estamos reorganizadas la, las feministas y las diversidades en Santa Rosa, me da orgullo decirlo. Eh, la actividad principal va a ser eh, la realización de parches en vivo con Cediraz. Estilografía, perdón. Uh -huh. Eso va a estar a cargo de la artista visual Dayana Beliz, feminista, lesbiana, abolicionista. También va a haber música de, de la mano de, de otra amiga torta, Nina Yanes, eh, compañera de la radio. Sí. Eh, vamos a tener proyecciones de feministas filmando. Va a haber eh, otras intervenciones artísticas a cargo de la amiga traba Fabi Gloss. Eh, micrófono abierto, por lo que invitamos a que lleven poesías, eh, documentos, cualquier cosa que quieran compartir, eh, nada, va a estar ahí disponible. Y también telas para llevar parte, que eh, bueno, todo está pensado de manera colectiva. Muy bien, bueno, buenísimo. Eh, ahí estaremos también eh, cubriendo la actividad con con la radio, más ¿vale? Eh, si querés agregar algo más sobre la actividad en sí o sobre el momento que vive el movimiento lésbico, por decirlo de alguna manera, y sé que se pueden hacer este, otra o, usar otras etiquetas, nombres y demás, porque justamente la diversidad es lo que caracteriza esto, está el micrófono abierto para que cierres del modo en que quieras este contacto. Eh, bueno, sí, más allá de, de la visibilidad lésbica, es visibilizar todas las identidades que habitamos el lesbianismo. Eh, sabemos que el patriarcado ejerce un montón de violencias eh, y sobre todo la, la, la heteronorma, ¿no? Entonces cuando decidimos corrernos de la heteronorma, la sociedad pone en juego un montón de mecanismos, eh, desde los más violentos, como violaciones correctivas o los crímenes de lesbodio, hasta los más... Eh, simbólicos, si se quiere, ¿no? Como, como es justamente invisibilizarnos a las lesbianas. Y, y ahí tenemos un montón de cosas, como el privilegio heterosexual, ¿no? Eh, que de repente se pierde, o y no poder besarnos en las calles, estar perseguidas, tener miedo, que nuestras familias ofrezcan resistencia ¿no? a esta nueva forma, que nos digan que es una moda... Eh, Bueno, hay un montón de cuestiones de violencia que se ponen en el mecanismo cuando una se corre de la heteronorma y queremos propiciar encuentros para visibilizarnos y también desde una perspectiva política, ¿no? Porque no, no queremos más esta humanidad, no queremos más la heteronorma, queremos vivir libres y queremos ser quien realmente querramos ser. Y con respecto al, a la organización, se está fomentando desde hace cuatro años ya y creo que está en auge todo lo que es el movimiento lésbico. De hecho, ahora a fines de marzo... Eh, se va a hacer un tortazo, un encuentro para identidades lesbianas en la ciudad de Córdoba, que va a ser el primero, así que, que yo creo que, que vamos para adelante, ¿no? que realmente eh, desde los colectivos feministas y de la diversidad eh, hay muchas ganas de salir a la calle y de luchar. Muchas gracias otra vez. Bueno, gracias a ustedes. Aix Satofone parte de la organización de Viva la Pepa, como se llama la actividad por el Día de la Visibilidad Lésbica, este 7M a las 7PM en la Plaza San Martín. Estás en el 106.1, estás en Radio Carmes, modo comunitario.